minutos, seguimos en la mañana quermesera, vamos a hablar unos minutos con el fiscal de aquí de Santa Rosa Oscar Casenave eh, Oscar, ¿cómo andás? Pali Cucharini Buen día Pali, ¿cómo andan? Y Lautaro, y, y Lautaro ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias Bien, bien, bien, todo bien bueno, bueno, eh, mejor así. A ver, contanos eh, qué has investigado eh, de esta bueno. agresión que ha sufrido una mujer en zona norte eh, durante la madrugada del domingo bueno. Exacto. Eh, bueno, más o menos lo que han publicado eh, todos los medios es el público conocimiento de que el día de ayer a la madrugada tuvimos un hecho eh, de bastante gravedad, no, no inusitado, pero de bastante gravedad para, para lo que veníamos teniendo, digamos, eh, trabajando en, en lo que es la guardia de delitos contra las personas. Efectivamente, en el día de ayer, a la madrugada, me ponen en conocimiento a través de, de la seccional segunda de que había ingresado una mujer, eh, que habían ido a una, ellos habían ido a una presencia policial por disturbios, y que había ingresado una mujer al hospital Lucio Molas eh, bastante grave. Ingresado con un estado de gravedad que, que era para alarmarse eventualmente en el momento y este, empezar a trabajar la causa como usualmente se trabaja este tipo de hecho con con la delicadeza que implica, digamos, trabajar un hecho de, de gravedad como, como que me habían noticiado. Bueno, efectivamente, cuando eh, llegamos al lugar, un, mucho no se puede recabar la situación, es una zona obviamente complicada para trabajar, no es fácil trabajar en esa zona, el personal policial, digamos, manifiesta que siempre hay cierto grado de hostilidad en la presencia de ellos en esa zona, eh, Bueno, lo que sí me ponen en conocimiento es que había una mujer de 36 años que había ingresado, como te dije, al, al Lucio Molas, eh, en estado de gravedad bastante importante, eh, que se encontraba en terapia intensiva y que eh, bueno, su pronóstico por el momento era bastante reservado y era grave. ¿Qué tenía? ¿Un golpe? que fue lo tenía que tenía? Tenía un golpe muy grande en la cabeza, eh, en la parte del parietal, uh -huh. eh, un golpe muy grande en la cabeza y después tenía golpes en todo el cuerpo, en eh, todo el torso, eh, en el cuello concretamente eh, cortes, en el corte de laceraciones en la cara, uh -huh. o sea lo que presumimos y lo, las pesquisas nos han llevado a, digamos, a ahondar un poco con, con lo que fuimos armando es que esta señora iba circulando en una esta chica iba circulando en una motocicleta eh, le pegan con un elemento contundente eh, de alguna manera, eh, se cae de la moto, un elemento contundente me refiero, puede ser una botella Una botella de vidrio, puede ser un ladrillo, puede ser un cascote, puede ser, digamos, un elemento contundente, me refiero a eso. Uh -huh, uh -huh. Y una vez que se cae de la moto, la empiezan a, a, a heredir cuando estaba caída hasta que obviamente llega personal, este, amigos de la chica o gente que llega para alarmar esta situación y tratar de, de disuadir lo que había sucedido. Previamente ha llamado al 101 para la presencia policial ¿Tomaron alguna declaración ya, Oscar, o no? Eh, mirá, en el día de, lo que es declaraciones testimoniales, eh, tomamos en el día de ayer, se pudo recabar información de algunos testigos que estaban en el lugar y que vieron cómo sucedieron las cosas. Eh, obviamente tengan en cuenta que eh, los vecinos del lugar son bastante reticentes a declarar eh, estos chicos, digamos que están detenidos, estas dos personas mayores de edad son vecinos del lugar. Ah, ¿Tenés dos son... detenidos? Sí, hay dos ah. detenidos que van a ser indagados ahora en el transcurso de la mañana, por eso estaba, justo cuando me llamaron hoy, ¿no? sí. estaba eh, organizando un poco, o sea, estamos volviendo en el día de la fecha hoy a trabajar sí. físicamente en la Ciudad Judicial, eh, bueno, tenemos que ahondar un poco en el tema de, del traslado, si vienen, si no vienen, cómo se toma la declaración. Mm. ¿Estos dos detenidos que son sospechosos de la agresión a la mujer? Sí, efectivamente ah. son sospechosos y todos los indicios conducen eventualmente a considerar que son los autores de la agresión. ¿Tienen algún tipo Ellos, de relación con, con la mujer? Mira la relación que pueden llegar a tener, esto yo, digamos, lo que logramos recabar, que el móvil del hecho no es un robo, o descartar el robo, sino que lo que podemos llegar a, digamos, a, a entender que es por una eventual disputa del territorio, lo que se llama en el barrio, esta esquina es mía, la otra esquina es tuya, eh, eventualmente eh, eso es lo que logramos recabar en información en el lugar de los hechos, ¿no? ¿Están presumiendo eh, otro delito mirá, federal? Puede ser por algún consumo de, de, sí, puede ser por algún consumo de sustancia, no, no, uh -huh. no concretamente por droga, puede ser por alcohol también, porque, digamos, en ese horario eh, es raro que ande circulando gente, obviamente estamos en un estado de, de decepción y está presente el aislamiento social y preventivo. Este, puede ser que obedezca un A un consumo estupefaciente, puede ser que obedezca a un consumo de alcohol, eh, eh, no todavía no logramos recabar la situación, pero sí, lo que sí puedo afirmar eventualmente es que esta persona, eh, digamos, ingresa golpeada y que eventualmente el móvil no es el robo, porque, digamos, las pertenencias de ella estaban en el lugar, ¿sí? Uh -huh, claro. eh, que el móvil puede ser otro, que es el que vos podés decir que puede uh -huh. llegar a ser por algún consumo, por algún por algún otro delito, pero eventualmente... Eh, eh, hoy no tengo, digamos, esa información como para firmártela, ¿no? Eh, eh, Pero Chacho, sí... Chacho eh, ¿cómo está la mujer? Eh, ¿Puede, Mira, de la puede mujer declarar cuenta, no? Por ahora eh, los médicos aconsejan de que no. Ah. Eh, entonces, eh, digamos, está, está con un proceso de intubación, no, resp uh -huh. no respiraba hasta las 6 de la tarde de ayer, no respiraba por sus propios medios, uh -huh. estaba con un respirador, eh, Bueno, hay que ver la evolución. Los golpes que tenía en la cabeza, obviamente ya no soy médico, pero para resumírtelo, los golpes que tenía en la cabeza eran bastante graves. Mm. Y sí me ponen en conocimiento de que obviamente eh, pusieron en peligro la, la vida de esta chica. Claro. Eh, ¿Y a, y a estos dos detenidos que se los va a investigar por lesiones graves o intento de homicidio? Puede ser que se lo caratule como intento de homicidio, ah. puede ser como lesiones gravísimas, claro. este, puede ir variando, de acuerdo, ah. nosotros generalmente vamos de mayor a menor siempre. Sí, sí. Eh, pues quizás por ahí la calificación provisoria ha sido una tentativa de homicidio, ah. eh, sobre todo por cómo estaba, digamos, eh, los cortes que tenía en el cuello, o sea, hay algunos indicios que permiten inferir de que quisieron atentar contra su vida. Ah. Claro, es sí, sí, sí, más grave entonces. Sí, más eh, grave, gracias, Chacho. Eh Bien, Chacho, eh, no sé si querés bueno. completar con algo, si no, eh, gracias por no, estos no, minutos. No, muchas no. gracias por llamar y la disculpa, obviamente el caso que habíamos quedado a las 8 y 15, pero bueno, estábamos con. Está bien, no, no, no hay problema, no hay problema. Te <risa> perdonamos porque sos un fiel oyente de, bueno, de la mañana que sí, el Por supuesto que sí, es así. <risa> Bueno, que tengas bueno, buen día. Muchas gracias. Dale. Ya, muchas gracias por llamar. Bueno, chau, chau, el chau. fiscal chau. Eh, de Santa Rosa, Oscar Casenave, contándonos eh, el hecho que ocurrió durante la madrugada del domingo.